Estás entrando en la casa de la bomba. Hoy tenemos un programa muy interesante para el que se ha desplazado gente eh, de Le Quincha Susena, Esta revista que cumple este año 25 añazos y con motivo precisamente de este aniversario pues les hemos traído a la Casa de la Bomba porque somos así, tenemos fondos de sobra como para hacer este tipo de cosas. Así que nada, hoy tendremos entrevista con la gente de Le Quincha Susena. Pero antes os voy a poner otra cosita. Os voy a poner un audio que tengo preparado desde hace semanas y es que cuando vinieron por aquí por Madrid y los pollos hermanos, pues les hicimos una entrevista pues os voy a poner la entrevista que dice que como siempre la calidad de sonido no es que sea excelente pero bueno, pues ahí queda eso yo que sé, por lo menos si os os podéis echar unos risas pues ahí queda eso así que nada, antes de nada os pongo con la entrevista y luego ya os dejaré un poco de musiquita y ya pasamos eh, con el Equincha Susana venga, ahí os dejo con los pollos hermanos 361, íbame. Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo de puta? Que me cago en vuestra puta nación, hijos de puta de mierda. Eh... ¿Te ha quedado claro? Veo que no necesita ayuda, ¿no? No, no. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto, hijo de puta, con placa y pistola, cabrón de mierda. Está, si usted... Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? That's all Pues muy buenas noches, Pollos Hermanos. Estamos aquí en Coslara, que habéis venido a tocar como parte de un conciertillo y de una gira que estáis haciendo por el Estado. Y nada, os voy a pedir primero que os presentéis un poquito, uno a uno. Buenas yo soy Magu. Toco la batería. Eh, yo soy Luis, toco bajo, en sexio, Pollos pues, Hermanos y en el pues. eh, oh, no, eh, eh, cuello. No no eh, yo soy Chisco. Yo soy Chisco y canto, bueno, grito en lengua y en Pollos Hermanos. Sí. Bueno, eh, Juan Carlos y Pollo hermano guitarrero eh, Yo estoy con ganas de decir donde más tocas, ¿no? No, no, que no sabía, pero bueno <risa> <risa> en, También en Mordare y en Rikers Bueno, ¿y alguien me puede contar un poquito cómo se formó esta banda? Ah, ya sí, quizás nos podemos estar chico Ah, pues fue porque con Network no teníamos ganas de seguir tocando durante un tiempo Porque estábamos, pues yo qué sé, como que ya habíamos hecho la gira y estábamos cansados De, de, de hacer tantas cosas para poder ir a tardar un poco, pero en el fondo también queríamos hacerlo y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo más fácil? Pues yendo menos de Deadweight a, a tocar, los que puedan, los que no bajenlo no. y entonces pensamos en un grupo nuevo que se llama Apoyos Hermanos y, y lo empezamos en octubre y luego ya a partir de octubre, pues eh, Juan Carlos se encargó de ir componiendo los temas ir avisando y para ir grabando por partes eh, hablo con Magu, hablo con Lluis bueno, ya lo habíamos hablado con Lluis también y así hasta que llegó enero febrero y llegábamos la demo Y os costaba mucho quedar porque no todos vivís en Barnauxi No quedábamos, no... Yo conocí, no yo conocí a Magu el día antes de la gira no, Hola no, Magu, no, chisco no, no, Eso sí, lo, lo hemos hecho a partir de... o sea, teniendo en cuenta la suerte que tenemos que jugar Carlos está en el estudio pues claro, él puede grabar y disponer con tiempo para poderlo organizar. Y cuando estuvo todo, pues dijimos, venga, vamos a juntarnos todos a ensayar un poco y nos vamos a tratar. Y eso es lo que hemos hecho. Pero entonces, ¿no como proyecto para ir a tocar una vez o para que dure un poquito más? Sí, sí. En, en principio es para salir a tocar y aquí el chisquete se nos dejó un poco. Sí. Pues, sí. Yo me acuerdo, a mí una vez me contaron que el cantante del cantón de vino, que montó el grupo porque... Bueno, que había cuando... Bueno... Ah, Donde vino yo conozco es de Barcelona. ¿no? Sí, el de Barcelona. Sí, pero ¿cuál de los dos cantantes? ¿Cuál era el que, ah, el que quería a gastar ahí? para beber gratis en los conciertos? Uh -huh. Yo me acuerdo esta neta un día con Connie con... Alejo, creo que era detalle, pero contaban pues, uh -huh. que la habían cogido porque el tío quería... El tío que era muy pesadísimo, diciendo, venga, por favor, cogedme para tocar el grupo que así puede beber gratis. Entonces yo a focaros le insistía en oye, montadme un, un grupo que me puede ir a tocar por ahí. Porque con de cuento iba a ser. Y dije, ¿qué soy? Oye, el nombre del grupo Coveos de Hermanos viene una serie o algo así, no? Claro, de Breaking Bad tiene. Tiene de Breaking Bad y la decidimos comiéndonos un duro y, y una cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Salió de ahí, de a ver, ¿qué nombre le ponemos? Pollos Hermanos... Po ¡Pollos Hermanos Brutal! Ya se quedó Pollos Hermanos. Sí, sí, sí. Esto, la gira se llama Cervezas y duros sí, sí, no, no, no lo hemos puesto ningún sitio, pero para nosotros no se, se llama Cervezas y Durus, Aunque no nos hayamos comido ni uno. Pero bueno, de momento. No hemos nada, hemos vivido muchas veces, eso Oye, y yo lo que he escuchado grabado vuestro, lo tenéis colgado en internet, son como 20 temas O algo así, una burrada de temas, ¿no? Esto cuando lo habéis grabado y donde, en tu estudio, imagino, Juan grabado? Carlos Sí, en, ver... en verdad, en verdad, esto eran 22 temas que tenía maquetados para grabar Grabamos los 22, pero de los cuales solo pudimos meterle letra 20 Y se quedaron con los otros en el aire colgados y activar hasta 22. Nada más. a ser 22, porque al final no dio tiempo a acabar todos. Hicimos la demo pensando bueno, y dice, "Ni puedes con tocamos los 22." Tocamos 10, no, espera. Lo gastan Y los 20 temas esos más o menos, entonces solo os queda entrar en la cassette que traéis, porque pedís una cassette, ¿no? Piercobia tiene cassette. Una edición limitada de Piercobia. Eh, es una edición limitada a 100 copias, porque es lo que te permite más o menos poder tenerlo físico, de hacer el cassette ahora mismo, es lo más económico, y bueno, también por tiene su gracia, ¿no? ¿Pero las habéis editado vosotros o cómo ha sí. sido la cosa? Uh -huh. Las edité yo mismo con un sello pequeñito que tengo. Y, y... ¿Tú fuiste grabando una a una, ahora estás encargado o no, cómo? No, no, encargados, encargados, sí, sí, sí, eh, en Inglaterra. Así. Es más, mejor hacer canción, se lleva mucho. Se lleva mucho, se lleva mucho en la gente. se llevan, las cintas se llevan. de las que tenéis grabadas, la intro de esa que sale al principio, que es súper guapa, ¿esa de la habéis sacado? Pues un amigo mío la, la colgó en Facebook, y yo, es muy gracioso, yo se me buscaba tonterías de esta ¿vale? Tiene un montón, y yo clique y en cuanto la oí, directamente no la oí ni dos veces, escogí contar, pegar, y bien, se lo envía a ellos para... En plan, hostia, esto es brutal, y no tardaron ni un segundo en decir, ya tenemos esto, ¿no? La idea funcionó, y queremos que es un programa de radio, pero... No sé, la verdad que... O sea que no es vuestro amigo, ¿no? Le no, no, no, no. Si no, si no vaya, vaya puntada, ¿no? Que sea lo mejor de la demo que mi colega hace en una intro. Pero bueno, queréis que me diga, que no digas, bueno, voy a decir. Ya, ya debemos hablar con él para que nos salga 20 intros en la próxima demo. Y un tema, ¿no? Bueno, y así la gira, pues, es más fácil. Pero entonces tenéis planes de grabar más cositas, hacer más historias... Es que no se porque piensa que Poyos hermano nace de... Oye, en octubre hablamos de hacer algo para marzo o febrero, ¿te acuerdas? Que... Que hablamos Entonces, no sé si era un poco... Como... Ahora lo que está claro es que Mabu sigue tocando con Minecraft y nosotros nos han dicho de tocar con Nekwet alguna vez también, este verano, un par fechas. Y a lo mejor ya, ya lo tenemos que trabajar todos, a tope. Y cuando llegue octubre noviembre... Y cuando llegue octubre noviembre, pues... Pues depende también de las bueno, apendencias, no sé. Claro, en la, septiembre viene la... a vivir a Italia. Esto. Y la verdad que somos un, un grupo muy familiar, ¿no? Bueno, y bien, si no está Luis, lo mejor pues no lo hacemos. Pues se llamará de una manera o lo que sea, pero si no está Luis. O ya que ha estado Magú en el primera grabación, pues si se hace pollo, si no está Magú, pues no será pollo. Digo yo, ¿no? Igual que la no, no de cuen. Si no el contrato, <risa> no, el contrato, <risa> no, el contrato <risa> yo creo que sí se puede. La verdad que me hemos traído engañado. Él nos pidió, él dijo, pero ¿habrá drogas? Y dijimos, todas las que quieras, porque nosotros no nos drogamos. Pero mira, todavía no ha sonado la flauta. Y entonces está la gira guay ahí. Sí, está de puta madre. A ver, la pregunta es... ¿Hasta ahora bien? Sí, sí, sí. Bueno, el primer día fue un ensayo concierto improvisado en el estudio de Juan Carlos. ¿Está Que bueno, fue un ensayo con público, y estuve de puta madre, y bueno, ayer en arrebato de puta madre también, ahí en un sitio fijo, vamos. Y yo ya quería ver, unas ganas de tocar, que no vean. Muy bien, ¿alguna cosita más que queréis decirnos? puta que decirlo más, ¿no? Hijo de puta que decirlo más, pero muchas veces más. ¿Cuál es vuestro hit? De todas las que habéis grabado, ¿cuál os gusta más? Bueno, no. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿En el, en el, ¿Qué me ha pasado? Qué, ¿Qué me ha pasado? Qué me pasado? Claro, no, no, no, en el Bandcamp se puede ver las reproducciones de, de las canciones ¿Qué, ¿Qué canción ha sonado más? Y gana un buen día la primera la intro lógicamente De hecho está hecho a un para que nadie escuche las demás ¿Sabes? Yo nunca había estado en Coimbra ni en Oporto y dije, Juan Carlos tío, vamos a hacer algo por ahí, nosotros a tratar por ahí Entonces dijo ya, habrá que hacer más temas de, lo de, de la intro Yo, bueno, no, no pasa nada No tiene que más Vale, entonces no es que hayáis dejado net white Con NetWise vais a tocar un par de fechitas por lo menos, ¿no? Y seguís con todos vuestros proyecticos y demás Sí, lo que pasa es que ya con Por ejemplo, Juan Carlos y yo Porque ya con la edad que tenemos y la familia ya nos cuesta más Y se va a ir a Italia Y Magu que es un... Pangolita no me puedo defender bueno, de hecho el plan es que Lucas se vaya aprendiendo un poco todo por si él quiere continuar <risa> cuando nosotros nos paremos el, el domingo si él quiere seguir el lunes con, con pollo que siga solo a ver pues así chicos, muchas gracias si queréis añadir agua o añadirlo ahora o que ya pasa para siempre yo nada más voy a ir pues acá, ya que ya siempre <risa> Bueno, vamos a ir con la trayectoria esta y a ver, a ver si la encontramos pronto, ¿no? Venga, eh. Bueno, pues ahí estaba la mini entrevistilla informal que hicimos a los Pollos Hermanos el día que tocaron aquí en Madrid. Y bueno, pues eh, os voy a dejar con un tema que se llama ¿Qué te ha pasado? Que no sé si os habéis dado cuenta porque tampoco se oía muy bien. Eh, había un montón de ruido de fondo porque es que estaba tocando otro grupo mientras les la entrevista a ellos. Creo que venganza, estaban tocando de fondo. Y bueno, pues cuando les pregunto que cuál es su tema favorito, se oía por ahí de fondo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Entonces voy a poner ese, ya que es su prefe o el prefe de alguien, no sé quién lo dijo. Voy a poner ese... Os dejamos con un poco de musiquita y luego vamos para allá con la entrevista de Kinshatsusena Venga, vámonos Música de la revista libertaria Ekin Txasuzena ja está en la calle Ekin Txasuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu Con los siguientes contenidos Ahatzetere aurkako borroka iragana, oraina eta geroa Militancia y salud mental Borroka armatu ziklo baten amaiera euskal herrian Las radios libres a debate Liburu azokan arkistak La maldita krisis Humore, literatura eta gauza gehiago ...desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria. Equincha Susena la puedes conseguir en espacios relacionados... ...con la distribución alternativa o a través de la página web. Equincha Susena, 25 años como herramienta de debate... ...reflexión y comunicación. Equincha Susena, billotza caginta Ekin zazusena, bihotzak agintan Pues muy buenas, aquí seguimos en la Casa de la Bomba, en Radio ERA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Y bueno, pues como os decía, estamos aquí con un compi de Lequincha Susena, que ha venido a presentar este proyecto, esta publicación, que ya ha cumplido 25 añazos. Y bueno, pues aquí le tenemos ya, también tenemos a un confi de Latido de Libertad que ha venido para amenizar un poco más esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buenas, buenas. Hola, bien. hola. Oye, <risa> yo no me oigo, ¿eh? Por no te oyes. Ahí. Pues mira, pues súbete de ahí el, el volumen que está en bueno, un cacharrito sí, plateado. Sí, prueba. Estuve sí, probando. Sí, sí. sí, sí. <risa> además tienes que irnos a, to a todas también, sí, ahora, ¿sí? Pero como... bueno ahora ponemos una cancioncica y yo te ayudo vale, vale, vale. <risa> bueno pues nada en primer lugar si nos quieres presentar un poco el proyecto de Kincha Susena que significa acción directa eso más bien define bastante la publicación pero bueno te voy a pedir que presentes un poco vuestro proyecto vale pues nada Kincha Susena es una revista libertaria que nació allá por 1988 en, en el País Vasco eh, en un contexto en el que muy combativo en el que todavía pues la transición mientras en el resto del estado estaba sentada, pues allí en Euskadi todavía no estaba sentada, de hecho, hoy en día es cuando empiezan a decir de que ahora es cuando se empieza a sentar la transición en Euskadi después de pues digamos de la del cese de la actividad armada de ETA y del nuevo paradigma que se ha abierto, ¿no? Pues en este contexto nace la revista, en el que también eclosionaron un montón de proyectos autónomos, como pudieran ser radios libres, gasteches, eh, distribuidoras, grupos de música y, y el Quincha Susana, ¿no? En, en principio era, era el, digamos, eh, estaba gestionada por un colectivo anarquista, por el colectivo anarquista Irán, y podíamos decir entonces que la revista era un poco como la voz de expresión de ese, de ese colectivo, ¿no? Tras un par de años se hizo una autocrítica a ciertas formas de funcionamiento organizativos y proselitistas, y la revista entonces pasó a ser gestionada por un colectivo autónomo, o sea, y desde entonces hasta hasta hoy en día no ha tenido ninguna vinculación con ningún tipo de, de, de organización o colectivo, sino que digamos que no solo es autónomo, sino independiente en este sentido. ¿no? Y bueno, esto en cuanto un poco digamos explicar un poco el nacimiento y los primeros pasos, no En cuanto a los contenidos pues tratamos de ser de alguna manera una herramienta que sirva al movimiento autónomo o libertario por llamarlo de alguna manera porque hoy en día ni existe este movimiento ni el movimiento autónomo ni el movimiento libertario ni en Euskadi, ni a nuestro entender en el resto del estado pero bueno digamos que a este en este, a este espectro a este en este espacio es donde se, se intenta eh, donde intente influir la revista y a través de los debates y de los contenidos que, que trabajamos, vamos. Y yo, así muy resumidamente, sé lo que te puedo decir. Yo tengo una duda, que ya que sobre esto de los inicios, no sé qué, ya que llames esta entrevista. ¿El formato revista siempre ha sido el formato de Kincha Susana? ¿O ha pasado por algún tipo de formato más rollo fanzine? Sí, al, si en los primeros tiempos era más... Era a mitad, digamos, entre revista y fanzine. O será un casi de un boletín de los clásicos de corta y pega ah, y no sé qué, pero sí que era no era tampoco una revista como la como la entendemos ahora o sea, como se presenta ahora. Lo que sí que ha mantenido hasta hoy el día es, digamos, el espíritu fancinero. ¿Qué entendemos por espíritu fancinero? Pues por espíritu fancinero nosotros entendemos el rollo de la autogestión, de la autonomía, de la, de la independencia econó eh, económica, es decir, de pues eso, de lo que se Comentaba como el do yourself este, ¿no? El halo tú mismo, ¿no? Y un poco, pues, ese espíritu sí que lo seguimos manteniendo, ¿no? Es decir, sigue siendo un trabajo voluntario en el que ninguno cobramos y... Y eso, y que salimos cuando podemos. Muy bien. Oye, ya habéis cumplido 25 añazos? ¿Qué, habéis hecho algo para celebrarlo o qué? Pues todavía no, porque... Iba a decir que somos unos costras, pero algunos más que otros. Entonces... <risa> Todavía no, por eso, porque se nos echa un poco el toro encima, porque hemos estado todo el, el último trimestre del año pasado preparando eh, la salida del nuevo número. Estos primeros meses, pues, moviendo el número con la distribución y tal, y cuando nos hemos querido a poner a preparar unas jornadías, algo especial, pues se nos ha un poco el tiempo encima. Pero bueno, algo tenemos pensado, tenemos pensado hacer algo para mayo, que serían una serie de charlas en Bilbo, que tendrían que ver con los contenidos pues más o menos, tienen que ver con los contenidos que, que abordamos en la revista, eh, algún conciertillo también haremos, nada pretencioso, o sea, con grupitos pues eso conocido por cuatro cosas, no grupos famosetes, quiero decir, también con grupos de teatro que se han ofrecido, o sea, nada, nada pretencioso, una cosa modesta, porque tampoco nos gusta mucho sacar los pies del tiesto, o sea, de nuestro tiesto, quiero decir. Y luego en junio también haremos algo, pero dentro de la feria del libro anti-autoritario de Gasteiz, que es el segundo año que se va a celebrar, entonces pues dentro de esta feria también vamos a hacer alguna actividad, como también alguna charla, ...y todo lo que se nos ha colgado... ...por haber llegado tarde... ...pues ya lo dejaremos para octubre... <risa> ...donde haremos la segunda parte de las jornadas... ...una cosa un poco atípico... ...pero bueno, como el aniversario... ...durante todo el año... ...pues claro nos sí. ponemos a igual... ...efectivamente... <risa> ...bueno y eso, que 25 años no es poco... como hace una publicación como la vuestra... ...para aguantar 25 años... ...¿cómo os organizáis? ...pues bueno... ...primero que ¿por qué aguantamos? ...porque hay una persona... ...que tiene más paciencia que un santo... ¿no? ...que es el, <risa> el único que lleva 25 años... ...que nuestro compañero Javi que ya te digo, es el único que lleva desde el principio hasta el final y que en realidad, bueno, todos hemos aportado, pero quizás él en ciertos momentos ha sido un poco, eh, digamos, el cordón umbilical que ha seguido manteniendo con vida con vida la revista, ¿no? Y en el que, por ejemplo, cuando hemos llegado a las nuevas generaciones nos hemos podido apoyar, abusar de él y todo eso, ¿no? Y en el una paciencia ahí pues ha, ha conseguido que pues hacer eso, no hacer esa transición entre unas épocas y otras, ¿no? Y que, por cierto, lo está ya desde hace dos números lo quiere dejar, pero, bueno, es que ya sabemos que esto es como una droga. Aquí no sabe. le dejáis. Se sabe cuándo entra, pero no cuándo se sabe, ¿no? Bueno, y, y eso, ¿y bueno, cómo os organizáis? Pues una vez reconocido la labor de esta, de esta persona, pues nos organizamos, pues bueno, asambleariamente y tal y tal y tal, Pero bueno eh, más o menos cuánta peña sois? Ahora mismo somos en la revista seis personas uh -huh. eh, lo cual es, está muy bien porque anteriormente hace dos años estábamos tres y medio y con un panorama muy, muy negro pero bueno ha habido una incorporación dos incorporaciones nuevas y la verdad que ahora mismo estamos un bloque de cinco o seis personas muy muy majo y que, bueno, es una buena base para, para seguir funcionando y para no tener, estar con esa precariedad de interna, de militancia y tal, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Pues hemos tenido el acierto de, de saber, de tener relevos en determinadas ocasiones y también de sabernos renovar ante los diferentes cambios y las diferentes coyunturas que ha habido, ¿no? Y eso es algo que también, que desde afuera se valora, de la revista, ¿no? Que... Pues eso, pese a los que ha tenido, que ha sabido, pues, digamos, readaptarse a cada época y seguir manteniendo esa actualidad y tal. ¿Que esto cómo lo hemos hecho? No lo sé. O sea, lo hemos hecho. No te puedo decir una receta, lo único que sí, que nos comemos mucho la olla, o sea, somos muy, digamos, muy estrictos en el sentido de trabajar los contenidos, de, digamos, de hacer cosas que realmente tengan un sentido y que y que obedezcan a una realidad, ¿no? entonces quizás es esa, esa meticulosidad por alguna manera decirlo con a la hora de trabajar los contenidos pues igual es lo que es la fórmula que ha hecho ¿no? que, que es, podamos seguir manteniendo después pues, pasar el tiempo y seguir manteniendo esa, esa actualidad ¿no? también decir que ha habido pues si sí, ha habido etapas muy, muy muy negras y etapas en las que hemos estado a punto de arrojar de arrojar la, to, la, la toalla y por ejemplo eso hace cuatro o cinco años Bueno, en el último decenio ha habido dos momentos en el que parecía que era el último número, que hacíamos que era el último número que publicábamos, ¿no? Pero bueno, después de una serie de debates internos, de hacernos una radiografía de consultar incluso con colaboradores externos para que nos hicieran una radiografía de la revista desde afuera, uh -huh. porque claro, desde adentro pues siempre correse el peligro tanto para bien como para mal saber de viciar ciertos análisis ¿no? si sí, sí, lo ves de otra manera claro entonces pues también se recurrió en un momento a la gente afuera que lo único que nos dijeron fueron nos amenazaron como lo de hatees <risa> vamos, vamos. <risa> Y, y bueno, y estos pues momentos de crisis al final los superamos con más esfuerzo porque en, momen en aquel momento éramos los pues tres o cuatro de siempre uh -huh. que es un poco esta precariedad militante que acompaña a muchos proyectos ¿no? que cuando tienes que dar más es la gente que ya está dando bastante la que tiene que dar todavía un poquito más ¿no? uh -huh. Pues bueno, eh, afortunadamente esa etapa la hemos superado y ahora estamos aquí contándolo <ríe> Muy bien Y respecto a vuestra forma de funcionar por ejemplo, el otro día Luis que me comentaba bueno, pues eso que, que igual no sois vosotros exactamente los que redactáis y hacéis todos los artículos, sino que vais a gente que, que lo hace, o sea, vosotros sois los que vais decidiendo lo que queréis que salga y demás, ¿cuál sí. es el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis? Efectivamente, pues primero digamos a la hora, pues por ejemplo, ahora que acabamos de sacar el número, pues a la hora de planificar el siguiente, pues vemos qué temas eh, son interesantes, serían interesantes abordar en base a lo que te he dicho antes, que temas de cara al espectro en el que nos queremos implicar o que, al que queremos llegar, son interesantes de abordar, que tengan sentido, que tengan importancia y que tengan actualidad, ¿no? Entonces hacemos pues una lista de temas, de temas y pues si tenemos capacidad para hacer escribir nosotros alguno pues nos lanzamos con ello, lo que pasa que en realidad es muy mínimo eh, nosotros, o sea, por ejemplo, en este década número igual solo escribimos uno o dos textos de todos los que salen, no y salen más más de 15 artículos, ¿no? Entonces Nuestro, nuestra aportación escrita la verdad es poca, ¿no? Entonces lo que solemos hacer es pues contactar con colaboradores o investigamos un poco qué personas afines o así podrían escribir sobre los temas que consideramos de interés y se lo proponemos, ¿no? Y es ahí donde entra pues ya entramos en otro proceso, ¿no? La gente pues empieza a trabajar los materiales y luego nosotros pues digamos Cuando se presentan esos materiales, pues entre nosotros los debatimos, igual realizamos aportaciones, igual le decimos pues, que no nos gusta nada, que, que en verdad que pensamos, teníamos otra idea de lo que queríamos, o cosas con las... O sea, que entablamos un debate con el autor, ¿no? No siempre, uh -huh. ¿no? Hay veces que nos llega un texto, pues como puede ser en este caso la entrevista de Radio ERA que nos llegó, nos pareció estupenda, y no, hay nada, y no hay nada que comentar. Así y... es que a gusto. Vale, va, luego me pasáis el sobre. Y, y no hay nada que comentar, ¿no? Pero en muchos casos iniciamos un debate entre nosotros y al mismo tiempo con el autor, ¿no? Que a veces, pues, realiza cambios, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que más que nosotros trabajar esos contenidos, lo que nos encargamos es de vehiculizar esos contenidos y esos trabajos, ¿no? Pues ser un poco de mediadores entre lo que son los autores y lo que es el formato papel, el formato publicación. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Porque vosotros, en la quinta digamos que vuestro público objetivo, el que queréis que os lea, es un público ya politizado, ¿no? Del ambiente libertario o de, o de otros, pero ya buscáis un público, o sea, por aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos el todo por hacer, que siempre lo reparten gratuitamente en el metro, etcétera, etcétera, y buscan un público, abrís a un público que no esté tan politizado mm. o que no esté ya tan viciado por nuestra manera de ver el mundo. Pues vosotros sí que os dirigís un poco a... Sí, sí, claro, porque también en ese sentido, aunque intentamos cuidar en los contenidos el espectro de, de público, o sea que, claro, entonces, entendemos, son artículos muy sexudos y pues hay gente que está empezando, gente joven que no se los traga, ¿no? mm. eso es normal, ¿no? Nosotros, de todas formas, intentamos cuidar eso y meter algún artículo más ligero o alguna movidita más juvenil, ¿no? Y eso. Pero también, claro, nosotros también tenemos una trayectoria. Y personal y como colectivo, ¿no? Entonces tampoco podemos estar escri escribiendo de lo que escribíamos hace 20 años o escribir porque también tiene que servirnos a nosotros personalmente, ¿no? Mm. Como como formación y como eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una tra trayectoria, partimos de ahí hacia adelante, ¿no? Pues pues claro, evidentemente, pues hay una pues eh, la nueva generación o gente que está empezando, pues evidentemente Nosotros ya partimos de debate, o sea, ya hemos superado, digamos, los debates o los que se pueden encontrar. También, ¿qué pasa? Que, eh, que antes, aunque por otro lado o se ha seguido habiendo, antes había muchas publicaciones, no solo de este tipo, sino boletines y tal, ¿no? Entonces, digamos que nosotros cubriamos el espectro entre medio, ¿no? Digamos, el espectro entre el boletín de actualidad, como has dicho, que en Madrid puede ser el ejemplo de todo por hacer, y el libro, ¿no? Entonces, nosotros cubriamos un poco esa parte intermedia, ¿no? O sea, ya noticias de actualidad o o en un lenguaje más básico o así, pues ya estaban las publicaciones, nosotros cumplíamos el campo analítico, una cuestión, digamos, ya más, más suda, es una mala, mala palabra, pero bueno, más analítica y tal, ¿no? Y luego pues, entonces era un poco el espectro que cubríamos, ¿no? Y sí, somos conscientes de que hay gente, pues, que evidentemente, pues, tiene que pasar por ciertos procesos, ¿no? Para poder ponerse igual al nivel de, de debate de, de análisis que tenemos. ¿no? Que no con esto queremos decir que el, nuestro universo sea súper alto, ¿no? pero es pues una manera de expresarlo, vamos. Pero aún así sí que intentamos cuidar, no quedarnos muy descolgados y el en cuidar el lenguaje. no Y hay veces la gente dice, joder, es que este artículo es imposible de verlo. Pues si miras el original, majo. O sea, que ya con los autores intentamos cuidar es, esas cuestiones, intentamos ofrecer un lenguaje más legible, pero Como bien decía en <ríe> otra publicación madrileña, <ríe> lo de ruptura, hay cuestiones que y conceptos que solo se pueden abordar de esa manera. Mm. O sea, que solo se pueden abordar, puedes intentar explicarlo mucho mejor, pero al final hay un cierto tipo de lenguaje, un cierto tipo de conceptos y de temáticas que no se pueden abordar de otra manera si quieres profundizar en ellas. Sí. ¿no? Mm -hmm. Oye, y ahora que en un momento has dicho algo que, que me ha hecho pensar, eh, que bueno, en estos 25 años ha cambiado mucho el panorama de las publicaciones por la irrupción de internet y demás. ¿Vosotros habéis notado algún cambio en la acogida de vuestra publicación? Porque ahora hay mucha gente que muchos de los contenidos que los ve en internet o no habéis notado un cambio en este sentido. Mm, sí, hemos notado un cambio y... Por ejemplo, te a nivel de ventas, hemos notado un cambio, bueno, pero osamos ahora se venden muchas, bueno, alguna menos revista, tampoco muchas menos, porque te puedo hablar de 300 o 400, que tampoco es una gran cantidad, ¿no? Sobre que tirada, años. perdón, sobre una tirada de 1800 que ahora ya de este número creo que la hemos bajado a 1500, ah. pero yo es que ah. para la memoria con el número se fatal, pero más o menos anda sí. por ahí, ¿no? Pero en demás Donde, o sea, sí que ha sonado, pero también es cierto que Le quincha Asusana tiene un, un público fiel, ¿no? Digamos, de, de, de cierta manera, o sea, creo que esa, ese objetivo que decía yo antes de servir como herramienta de debate y reflexión para un cierto espectro político, creo que lo hemos conseguido, uh -huh. y que puede puede haber unos números que se vendan algunas más o algunas menos, pero yo creo que hay un, un nivel medio que sí que se mueven, y y no, y no es que que, la, que se vendan, sino que se usan, uh -huh. y que me, Me gusta más esa, ese término, ¿no? Y, y eso yo creo que en ese sentido sí que tenemos un, un, un público fijo. Sí que hemos notado, de otra manera es un descenso en las ventas en ese sentido, pero lo que sí que sí más hemos notado ha sido un cambio en cómo se ha, casi ha quedado el papel, o sea, ha intentado que el papel el formato papel queda relegado a un segundo plano, ¿no? Sino que eso mucha gente se deja llevar por la inmediatez, el, la rapidez de, de Internet y sobre todo las nuevas generaciones, porque... Claro, también, evidentemente, eh, ellos y ellas han nacido, o sea, han crecido con, él, con ellos, ¿no? A otra gente, pues más veterana, pues hemos crecido con otras culturas de militancia y de hacer contrainformación o, o información alternativa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hemos, ha sido donde más el cambio hemos notado, ¿no? A la hora de la recepción, pues eso, de la, del cambio de cultura de, de la gente a la hora de, pues, de... De eso de de de leer o, o, de, o de o de conseguir un texto, incluso también lo hemos notado a la hora de los autores, ¿no? Pues claro, los autores saben hoy cualquiera hace un texto y sabe que mañana está colgado en una página en cualquier página o no sé qué, ¿no? Antes teníamos mucho más colaboradores porque no existía el internet y, y la única el único formato que existía era publicación en, en formato papel, ¿no? Entonces, pues sí que nos llevaba mucho más trabajo, ¿no? des ahí sí que lo hemos notado. También es cierto que siga viendo autores que pasan del internet y que eh, prefieren enviarnos eh, su trabajo a la revista, aunque tarde sí meses en salir, pero que salga primero en formato papel, ¿no? Uh -huh. Y es un poco también una de las de las cualidades que tiene la revista, que los la mayoría de los textos, por alguna osidad se nos escapa sin originales, antes no han estado colgados en ningún sitio, no es también un poco y luego ya a partir de que sale la publicación, pues ya vía libre que se cuelguen donde sea no pero en principio la mayor el 90% de los trabajos son originales y por vuestra parte, ¿cómo os habéis adaptado a esta nueva etapa de internet? -e? pues fatal, ¿eh? <risa> <risa> fatal. Yo, yo vivo en sin vivir <risa> eso es porque sois mayores <risa> pues yo, yo personalmente muy mal vamos, no he tenido que poner las pilas y la verdad he perdido el tiempo por no haberlo hecho antes porque al final era algo, pues eso, es una una cuestión que está ahí, que, que es real y que, en realidad, el eh, obviarla como darse contra un muro, ¿no?, ahí, ¿no? Uh -huh. Y algunos a nivel personal, pues, nos ha pasado eso, ¿no? Ha habido gente que no, que se ha adaptado muy bien y, y vamos, y que no ha tenido ningún problema para adaptarse a a este a, a ese tipo de medios, ¿no? Lo cual no quita de que se desde ese, se siga teniendo una visión crítica, y vamos, muy crítica al, al respecto, porque creemos que eso, que sí, que salgan en, en mediatez y rapidez, pero se ha perdido en, en calidad, en calidad analítica por parte de la gente. También se difunde cualquier cosa sin el más mínimo criterio, se cuelgan muchas cosas sin ningún tipo de criterio, contradictorias entre sí incluso. Pero bueno, tampoco ha sido algo más allá de, de como lo habíamos vivido personalmente cada uno, no ha sido nada nada dramático. Lo usamos también, incluso nosotros lo usamos para... Lo que más no usamos, por ejemplo, es a nivel de investigación, pues cuando nos llega algún tema que no controlamos o algún autor habla algo de que no controlamos, pues bueno, pues es muy fácil, eh, nos metemos en en internet a investigar, a ver más contenidos, noticias sobre el mm -hmm. tema en concreto, y en ese sentido, pues bueno, a mí me cuesta un puñado, hay un compañero que también uh -huh, es de... que, que uh -huh. no es por la edad, con, con, con, <risa> compañero de mi que es un hacha, ¿no? pero yo, es que a mí, a mí me gusta mucho. <risa> pero tenéis página web, colgáis la sí, revista, sí, sí, tenemos, sí, tenemos página web y suelen estar contenidos, colgadas todas las revistas... Y un tiempo como un mes después de... Que tampoco es Un mes o más o menos después de sacar el nuevo, nuevo número es cuando empezamos a colgar hmm. el, lo, los artículos del, del hmm. nuevo número. O se dejamos pasar un tiempo que esté solo en formato claro. papel, quizás un par de meses, quizás algo más de un mes, y luego ya sí que... Y vamos a la página web, se, pues eso, ya no se da la, yo, ya no de la dirección, porque ahí te metes en el Google pues sí, sí, claro. y lleva, ¿no? Pues <risa> Bueno, chavales, ¿qué os parece si ponemos un temón para refrescar la garganta un poco? Vale, vale, vale. Sí. Venga, pues ahí vamos <risa> Salimos <busazo? risa> ¿Qué decís de acá, eh? Porque no hay libertad de expresión Ai, ai, ai, ai, libertad, expresión. Ay, ay, ay, ay, ay, libertad expresión No, ai Ai, ai, libertad expresión No, ai No lo que Sí, aquí estaban los MCD. Los MCD eran. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, detrás de los micros te he hecho una preguntilla. Digo, a ver si he, he oído bien. Porque en la presentación, cuando estabas hablando, pues eso, de los orígenes del proyecto, me parece, y así, eh, ha habido un momento que decías, pues es que pensamos que no hay movimiento libertario, que no existe. Y digo, pues nada, valiente, desarrolla. Pues canería, ni en el resto del Estado. Pues a ver, si sí voy intentar desarrollarlo. Eh, para nosotros eh, o sea, también hay una cuestión que hoy en día el término movimiento social o movimiento enseguida sólo se, se apropia de ello se apropia de él cualquier tipo de, de colectivo que esté funcionando o, o de mmm, problemática que se empieza a reivindicar. ¿no? Ya a nosotros nos parece muy gratuito es eh esta esta propiedad esta reapropiación del término, ¿no? Porque para nosotros el, el, el ser movimiento tiene un significados, ¿no? O sea, cuando alguien es un movimiento tiene la, la fuerza para poderse autodefinir como movimiento social o como movimiento quiere decir eso, que tiene una fuerza detrás. Es decir, nosotros qué, enten, qué, qué, qué entendemos que debe de cumplir, qué prerrogativas debería de cumplir alguien para para considerarse movimiento no pues esto sería contar con una base social amplia sería contar con una eh, por ejemplo influencia eh, una repercusión en la sociedad de su de su de su mensaje o de sus protestas o de sus reivindicaciones y aparte eh, y también esto unido al término mediático no en el plan de que tengan su hueco mediático ¿no? sino que realmente sean Eh, sea una realidad social la problemática que, que plantean ¿no? y algún otro digamos algún otro punto más pero por ejemplo que ahora mismo se volvían ¿no? pero principalmente eso contar con una amplia base social y contar con una influencia en la vida social que yo creo que a nivel a nivel de hoy en día en euskadi no existe por parte ni del movimiento autónomo ni por parte del movimiento libertario y en el resto del estado por parte del movimiento autónomo no existe Y por parte del movimiento libertario, pues se me podría discutir más en alguna zona o en otra zona, porque desconozco algunas algunas cómo está el, el, el tema en alguno, en algunas comunidades o así, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que se puede entender entender más poniendo algún ejemplo, ¿no? Como puede ser Venga. el movimiento de la insumisión, uh -huh. ¿no? O podría ser hoy en día el movimiento contra los desahucios. Pues si alguien pone, hace un paralelismo entre el movimiento de la el movimiento antidesahucio y el movimiento libertario, pues ahí puede ver las diferencias que he intentado explicar. También puede ser al contrario, ¿no? De movimiento que sí que tiene esa influencia en los medios o en la sociedad, pero carece de una base teórica, como puede ser 15M, por ejemplo, se si me viene a, a la cabeza. Por ejemplo, sí, no, sí. Yo no lo considero un movimiento social en cuanto que no tiene una base teórica, tiene una base de acción en la calle o de respuesta a una realidad, pero no hay una base detrás teórica que sustente eso. Efectivamente mm. también, sí, también puede ser eso. Y es que, o sea, ya no por el 15M que verdaderamente el 15M fue algo, algo eh, digamos numéricamente muy, mm. muy grande, pero sí que hay mogollón, como decía antes, de chiringuitos o colectivos que en cuanto surgen para antes ya se declaran movimiento a favor de la vivienda, movimiento mm. a favor de no sé qué. Y básicamente su trabajo es mediático. Mm -hmm. Básicamente su trabajo es la aparición en prensa Y, y eso, ¿no? Y pues es un poco, ni, ni por ese lado mm. ni por el otro lado claro. de, de la red, ¿no? Es un, o sea, es un poco lo que di, lo que decía al principio, ¿no? Que para nosotros es una palabra que tiene un peso y un significado y que hoy en día se, re, se reapropian de ella muy gratuitamente, ¿no? Mm. Y por ejemplo... Bueno, aquí yo no conozco mucho, pero en Euskadi, que cada dos por tres aparecen organismos de tal o cual, es que, vamos, es escandaloso, ¿no? Ya el día de creación del organismo ya se autodefine en movimiento a favor de tal o movimiento a favor de cual. Y dicen, madre mía, si no se empezado ni a, ni a caminar, <risa> <risa> ¿sabes? Todavía ya... Ya. Oye, y ahora que habla Luis del... Bueno, eh, que, que menciona Luis que el tema del 15M... ¿Tenéis alguna opinión formada? Es un trabajo de análisis un poco demasiado duro pero ¿tenéis alguna opinión formada? ¿Habéis comentado alguna vez alguna cosa de qué os parece todo esto? Pues no, más bien tenemos una opinión de formada. <risa> no, iba a decir, joder, aquí me viene a huevo decir que vivo en Euskadi <risa> que allí no ha un poquito 15M, ¿no? Pero no, o sea, sí que... Bueno, no tenemos una opinión formada como tal porque lo hemos vivido desde la distancia porque es cierto que en Euskadería no ha tenido tanta fuerza ni tanto uh -huh. en ni tanto no ha sido tanto boom como aquí, ¿no? También porque allí ya existe sí desde hace mucho tiempo un montón de organismos, de colectivos, yeah. de no sé qué que se llevan trabajando esos temas sin necesidad. Quiero deciros, sea, a mí me parece muy bien todo esto, pero bueno, que ya había cuestiones que como decían muchos compañeros, va vale, a estar reivindicando esto, pero como por ejemplo la izquierda abertzale ya va vale, a reivindicando esto. Ciertas que lo que veníamos nosotros reivindicando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces quiero decir que ya había gente trabajando y de hecho, por ejemplo, el, como ha sido en el caso de la ciudad donde yo eh, donde yo vivo, que es en Gasteiz, sí pues eh, se han organizado al margen del resto de colectivos y al margen, digamos, ya del tejido asocia asociativo que ya había formado en Gasteiz, como que ni se han preocupado tan siquiera en contar con ello, no que han empezado pues su chiringuito aparte, totalmente, uh -huh. y encima, claro, como protestando, joder, es que no nos unís a vosotros. Digo, Coño, es que nosotros llevamos mucho tiempo antes que vosotros allí. Yeah. Es que son vosotros los que no habéis contado con nosotros hasta cierto punto, ¿sabes?, para para esta cuestión. no Entonces quiero decir que nosotros pues eso allí lo hemos vivido de otra manera uh -huh. y, y en ese sentido no podemos tener un análisis. ¿no? Ahora, pues sí que hemos hablado sobre ello, de hecho en el anterior número sacamos para quitarnos un poco el problema de encima sacamos una, un texto de varios sitios se los escribieron de madrid de barcelona y algún compañero también escribió sobre sobre el país vasco y tal ¿no? pero no no, te, no podemos no tenemos una, una opinión colectiva más allá de una idea así un poco muy general y en base sobre todo a, a informaciones ya testimonios de compañeros por aquí no ahora yo me mi cuestión personal es de que me parece positivo, ¿no? O sea, lo que se ha vivido en, en Madrid, yo, que he vivido en Madrid mucho tiempo, vamos, se me saltaban las lagrimillas desde afuera, ¿no?, de decir, hostias estar en la calle con tanta gente, asambleas tan numerosas, que no quiere decir que la cantidad no es sinónimo de calidad, ¿no? Pero, como decían también en, en un texto, creo que era los anarquistas eh, del anarquista 15 o algo así, decía, nos hemos tirado toda la vida criticando a la gente porque no a la calle, Ahora no la vamos a criticar porque sale a la calle, ¿sabes? O sea, me parece que también cada uno Mira. en su espacio, ¿no? Hay gente a la que le llegas, que puede estar más o menos concienciada, lo que decíamos antes, ¿no? Pues nuestras publicaciones o nuestro trabajo se dirigen a una gente muy concreta, ¿no? Pero hay gente, pues que si está movida la ha sacado de su casa, la ha llevado a la calle, ha conocido una asamblea de otro medio, a través de nuestros medios no tenemos nuestras limitaciones si no, no lo iba a poder hacer, ¿no? Pues yo estoy convencido que ha habido gente que ha vuelto a su casa siendo otro, ¿no? Después de conocer... Una, esa experiencia auto-organizativa asamblearia. Uh -huh. Ahora, el, el, una valoración más real y más en profundidad, pues igual ahora se podría hacer, y yo no la puedo hacer, quiero decir, ahora ya en perspectiva, una vez pasado el tiempo, sí que se podría hacer una valoración más acertada, ¿no? Más crítica o menos crítica, ¿no? Pero yo me quedo hasta hasta un año, <risa> yo, es, a, a, a, o sea, ya en los post no puedo hablar, ¿no? O no tengo la suficiente información para hablar de ello, ¿no? Pero creo que es ahí a partir de ahora, mirando hacia atrás, mirando el boom, es donde se puede hacer una evaluación más más más acertada, ver los fallos y los errores, ¿no? Ahí me quedo. ¿Es que hay algo que añadir o qué? Eh, no, no sé <risa> Esto no se hace <risa> Oye, que... Y volviendo un poquito a la quince, a Susana has venido aquí A hablar de la revista <risa> Que um, quería preguntarte así de, de estos últimos números O que recuerdes tú ¿Algún artículo que hayáis sacado Que recordéis con especial cariño Que igual comentéis entre vosotras vosotros, Joder, pues cómo mola esto Hay varios Pero... Yo me quedo con el artículo del número anterior, joder, y es que hay alguno que, es que, a hablar hay alguno que me está olvidando brutal, pero me quedo con un artículo del número anterior que hicimos que fue un artículo colectivo que hicimos desde la revista, que era un poco un artículo analizando la situación actual de Euskal Herria tras el cese de la actividad armada de ETA. Eh, me parece que es un texto muy bueno que posiblemente eh, se quede un poco cojo en profundizar en algunas cuestiones pero que tiene el valor de abordar otras que nos costó mucho trabajo lo recuerdo con con cariño porque nos costó mucho trabajo tirar para adelante con él eh, desarrollarlo enfrentar ciertas cuestiones analizar la situación o sea querer decir lo que queríamos decir pero siendo consecuentes digamos con el contexto Eh, vasco con el respeto que creo que se merece alguna gente que aunque estén en otra línea de trabajo y de militancia creo que su esfuerzo, su dedicación y su sacrificio creo que merecen un respeto y, y yo es que me quedo con ese por eso, no porque todo el trabajo que supuso para nosotros y, y lo rico que fue no ese trabajo de abordar ese resto, pese a que también reconozco que tiene sus debilidades y que algunas cuestiones no, no, no alcanza a profundizar de todo. Y Pues me quedo, o sea, en realidad, eh, del último número es que no me hacía nada. <risa> no nada. ¿Por qué? Eh, bueno, podría decir también, no sé, que no, ahora mismo <risa> Estoy... Pues el último número también el texto de, de Bercha, o sea, una entrevista con un antiguo militante de los comandos autónomos que también se declara Berchale y que ha sacado un libro en el que en el que analiza la trayectoria de una postura crítica, analiza la trayectoria de, de la lucha armada de ETA. ¿no? Y le hacemos una entrevista con respecto a esto, y me parece muy interesante las cuestiones que plantea. También le hacemos algunas preguntas muy pelagudas uh -huh. en las que el hombre no se quiere tampoco pringar. <risa> bueno, está mal pringar, no quiere abordar, porque es como él dice, él no es él puede hablar del pasado, pero sí. no, no es visionario para hablar del futuro. Uh -huh. y, y también lo que dice, no si en algunas cuestiones el mundo libertario, Si el mundo libertario no ha sido capaz de resolver algunas cuestiones... ...no me pidáis ahora que sea yo el que, que venga a resolverlas, ¿no? Yeah. Yo no, y... no me he no dado tiempo a leerme toda la revista todavía... Mm. ...pero eso sí que me lo he leído y está bastante guapo, muy mm. interesante. Y bueno, ya pues... ...para hacer una mención que <risa> <esto> ya es <risa> medio... ...bueno, lo que... el hecho va a ser medio broma, es verdad. Luego yo, de todos los números que me he sacado, me quedaría con el 30... ...que el 30 ya tiene, fue hace 10 años casi, bueno, 8 años será o algo así uh -huh. mi teléfono <risa> mira voy a, voy a poner un tema que ya que hemos hablado el 15 de mi eso, voy a poner un temilla y mientras suena el teléfono lo cogen y demás final o, o oyentes preferís escuchar la conversación <risa> ya está ya está Tenía disculpas, ¿eh? Era, era, era la, era la compañera y, vamos, no, eso... No, no. Bueno, hombre, yo que pensaba que íbamos a poder cotillear una conversación que aquí en directo. <risa> y la es que, claro, así, bueno, ya me iba pero Pues nada, que me refería que hay un número, a que tengo muy especial cariño, que es el número 30, que ya tiene hace ocho años, que yo llevaba dos, años en la, dos o tres años en la revista, llevaba y que fue un poco como un cambio cualitativo dentro de la revista, ¿no? Era un poco cuando había, pues de alguna manera, era el, había sido el boom de esta corriente mal calificada por algunos de insurreccional digo mal calificada porque no llegó a ser más que, que ciertos individualidades o pequeños grupos o así, pero sí que hubo un cambio de paradigma dentro del mundo libertario y dentro del mundo de la autonomía, digamos, hacia posturas más revolucionarias, ¿no? De alguna manera. Y, y esa yo creo que en ese número supimos reflejar muy bien este este cambio y, y, y plasmarlo, ¿no? Y de hecho, alguna gente a nivel cómico nos decía, sí, sí, el insu sucena. Su el insu sucena. <risa> Ahí, ¿no? Y es, pues eso, es un número al que yo, me pareció un número muy completo y al que yo tengo una especie de cariño también por el proceso también personal que lo está viviendo, el proceso interno a nivel colectivo y el proceso también interno a nivel del espectro autónomo y libertario que está viviendo en ese momento. Uh -huh, muy bien, y justo al revés, algún artículo que se haya entragantado o que luego igual lo hayan criticado, que no se haya molado y que digáis me cago en Dios, para pa rato lo llego a hacer. ¿Os ha pasado alguna vez eso? Sí, no? sí, nos ha pasado, pero yo es que no estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con las críticas. Entonces, <risa> bueno, vosotros no diríais me cago Dios, diríais pero, me cago bueno, Dios. sí que ha habido alguna cuestión. Por ejemplo, sacamos hace dos números un dossier sobre el tema de la crisis y sí que hubo cosas que ante el desconocimiento, puede ser, pues se nos colaron ahí un poco. Y también alguna cuestión... Que igual, porque, eh, sobre el tema de feminismo y de mujer, igual en algunas no hemos hilado muy fino, aunque creo que la trayectoria, esto no quita la trayectoria que hemos desarrollado, que creo que en estos últimos tiempos hemos desarrollado una trayectoria muy rica en el sentido de sacar aspectos críticos y críticos desde un punto de vista positivo con respecto a la... A la a la lucha por la liberación de la mujer y tal, o sea, al actual paradigma. ¿Pero por qué dices que igual no habéis hilado fino? ¿En qué sentido? También un poco quizás por desconocimiento o más que nada por falta de consenso, ¿no? Mm -hmm. Ahí, ¿no? Pues eh, más bien yo creo que por un, que por falta de consenso que por desconocimiento, ¿no? Porque claro, es cuando no se está muy de acuerdo en una cuestión y surgen críticas a esta, pues afloran un poco también estas, digamos, discusiones internas, ¿no? Bien. Ahí, ¿no? Un poco más, ¿no? Y básicamente por, por eso, ¿no? Y luego, sobre todo, sí que hemos... Eh, donde más nos hemos equivocado a veces ha sido a la hora de ciertas reseñas literarias, porque también como eso es un trabajo que con el con que contamos con muchos colaboradores, o sea, y muchas veces nosotros no podemos leernos todos los libros, mm. ni saber qué este autor coge de este pie, o mm. el otro autor coge del otro, ¿no? Y seguramente se me escapa algún gazapo, también más, de algún otro texto, pero ahora, ahora mismo no se me viene a la cabeza. Pero, generalmente, eh, sí que recibimos críticas, pero no es por darme lar de, de más o de que somos... De, o sea, no es por darme lar de nada, pero las críticas son minoritarias. Y esto lo digo por, en referencia a lo que decía antes, ¿no? Porque creo que hacemos un buen trabajo de análisis y de elaboración de, de los contenidos, ¿no? Lo que os comentaba antes que nos costaba tanto trabajo, tanto sí. tiempo. De hecho, la revista sale últimamente cada ocho, nueve meses o diez meses, ¿no? Eso tiene que ver un poco también por nuestra precariedad militante interna, pero también porque no queremos quemarnos y que suponga un peso o un estrés la revista que nos queme y tengamos que abandonar, y porque los contenidos que trabajamos los queremos tener el tiempo suficiente y necesario para poderlos analizar, discutirlos y tal, ¿no? Y quizás yo creo... Que ese trabajo que hacemos de elaboración, o sea, de análisis de los criterios, yo creo que es lo que en el fondo pues hace que se valoren más las cosas positivas que las que las negativas. ¿no? Uh -huh. sí. Muy bien. Entonces, <risa> <risa> Venga, va a poner otro temilla y así descansamos un poco Venga. el gaznate. <risa> Pues ahí estaba otro temón, quien lo haya reconocido, que llame al 915-272-642 y le damos un, un regalito. Bueno, pues nada. Te puesto difícil, ¿eh? Sí, ¿verdad? Va a ser todo un trauma averiguarlo. Bueno pues eh, ya va siendo la hora eh, de despedirnos, pero vamos a presentar los contenidos de este último número que no te vas a ir sin comentar un poco todo esto, ¿no? Es el número 40, ¿no? Por cierto. Sí, es el número 40 y eso de 25 años pues casi a una media de dos números al año, que media que estamos destrozando en los últimos años porque casi que salimos una vez cada 10 meses. Sí, pero es que son pues bien gorditos, sí. ¿eh? Sí, sí, la verdad que son más, más condensados que antes, bueno, son 120 y tantas páginas en realidad. Pero bueno, eh, pues nada, los contenidos en parte tienen, algunos tienen mucho que ver con eso, pues con procesos o con temáticas que llegamos abordando en otros números, ¿no? Y que uh -huh. pues les estamos dotando de, uh -huh. de continuidad, ¿no? Por ejemplo, está así pues para empezar una serie de, de artículos sobre el pasado, presente y futuro de la lucha contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria, uh -huh. que ha sido una lucha que casi, bueno, que en la que se puede decir que ha ido en paralelo a, a, a Lequincha también, ¿no? O sea, fue una lucha que empezó, de que lleva desde Euskal Herria, desde los 90 y desde el principio, pues, tanto como a nivel personal como de proyecto, pues, Lequincha, Susana, Stado y sus, con, y sus... Eh, sus... sus... Eh, sus militantes, creo que estaba buscando otra palabra, pero... pues siempre, o sea, pues, tanto el proyecto como la gente que formamos este proyecto hemos tenido... Eh, hemos participado en esta lucha, ¿no? Sí. Eh, luego también pues seguimos pues con el texto que, que, que he comentado antes, en la, la entrevista a Belcha, que se tituló La memoria del ciclo de lucha armada de ETA, uh -huh. que para nosotros también era un poco continuidad de, de, del texto que del número anterior que había comentado antes, que hemos elaborado. Y vamos, y aparte que esa continuidad es que allí se está viviendo en realidad unos cambios en ese sentido, muy importantes, ¿no? Y, y, y no hay que no se no podemos no se puede mirar para otro lado, sobre todo si estos espacios desde cuando acaba antes autónoma libertesa como se quiera llamar, si quieren tener realmente una incidencia deberían de, de abordar el, el tema, o sea, de no de trabajar de trabajar este tema, pero no desde el rechazo frontal a unas cuestiones alejados totalmente de la realidad social que se vive, ¿no? que es un poco lo que quizás el anarquismo más clásico ha hecho hasta el momento, ¿no? sino que no es fácil, no es fácil porque ya te digo, o sea, nosotros tenemos que, que abordar una crítica de Izquierda de Chávez, evidentemente una crítica muy dura en algunos aspectos también, evidentemente, Pero no hay que olvidar que es una muy compleja, es un contexto, en el, el contexto social en el que se vive y también el respeto a las militantes y a luchadores que vamos, que mientras había mucha gente que estaba practicando anarquismo de salón, había otra gente que se estaba dejando la piel y la vida, ¿no? y eso yo creo que a hora de abordarlo y de reconocerlo, creo que tiene que tenerlo en cuenta Más cositas eh, Luego seguimos con el tema también de pues de la crisis pues, uh -huh. eh, pero intentando enfocarlo desde otro punto de vista, no desde tanto de punto de vista economicista sino digamos más eh, sociales o incluso estratégicos por parte del capital, más allá de simplemente del rollo económico, sino como puede ser el control, como puede ser la Eh, la precariedad intrínseca o sea que más allá de la economía pensamos que lo que, interés, o sea, que también se va a incrementar el control y, y otro tipo de medidas ¿no? que van vale en uh -huh. parejas ese sentido y ¿no? Luego también uh, sacamos una serie de textos sobre las cooperativas agroecológicas. Bueno, tomamos un poco el tema de pasada. Bueno, no tan de pasada, ahora que veo aquí hay tres textos, coño. Pues eso sí, que hablamos un poco de, de esta cuestión del mundo de la agroecología, que también que es un, test, un tema muy muy de boga y una vez más pues también de una de una postura crítica, ¿no? Dicen mucha dicen que es más fácil criticar que, que proponer, ¿no? Pero mm. pero para empezar a proponer creo que también hay que, que criticar ciertas cuestiones, ¿no? Mm -hmm. Y nosotros no somos especialistas. <Sí>, eso está <bien>. ahí. <risa> pero bueno, Eh, luego que igual que ya me ha dicho más de un compañero cómo se nota que hay un cambio generacional en la revista y que lleva 25 años porque sacamos una cosa ya un poco menos cejuda y más literaria que es un que lo llamamos diálogo entre dos luchadores de distintas generaciones que es un texto que a mí me gusta mucho y que eso es un pues un diálogo entre entre como dice el título dos luchadores de distintas generaciones y que es entretenido y entrañable vamos nos uh -huh. parece y luego abordamos el tema de la salud mental Es un tema que ya también en los últimos números le venimos dando cancha, pues porque creemos que es un problema que cada vez está quedando más patente que existe dentro de, de las personas que formamos estos estos espacios que, que he tratado de definir antes y, y por un lado pues que tiene diferentes motivos, ¿no? Puede ser por el que me digan puede venir tanto por el abuso del consumo de drogas como por problemas más allá de de grupo militante como la propia militancia o el propio Qeme, ¿no? que puede de, puede llevar a esos problemas, ¿no? Y bueno, pues en este número abordamos lo abordamos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista digamos que es más el queme de la militancia de asumir responsabilidades excesivas uh -huh. y que es un taller que se curró una gente por allí, por el, por el País Vasco que se curró y que bueno, ahora han hecho un resumen para publicarlo nosotros. Y luego una entrevista con un psiquiatra del, del Sistema de la Salud Pública, de lo que queda de Salud Pública, que se llama Guillermo Rendueyes, y vamos, que es una entrevista también súper interesante y que asocia un poco eh, la, la proliferación de enfermedades mentales dentro de la clase obrera, por ejemplo, eh, lo asocia mucho con la pérdida de identidad de la propia clase obrera, vamos. Uh -huh lo eh, en pam, pam pam luego pues una de radios libres una de radio libre donde están ustedes <risa> <risa> es pues, pues, una entrevista con varios radios libres en las que se recogen varios varios puntos de vista eh, porque se enfrentan diferentes o sea, se enfocan diferentes proyectos proyectos de radio Libres, pero que son diferentes en En cuanto a la manera de trabajar algunas cosas o de la idea que tienen de algunas cuestiones, pues son bastante diferentes, ¿no? Sí, difieren, el, sí. Difieren, ¿no? Y un poco lo que pretendíamos reflejar, ¿no? Más que, digamos, que alguien hable mal de, o, mm -hmm. o critique a no sé quién, pues contraponer ambos proyectos, ¿no? hay que cada uno ahí, pues yo creo que sacará su propia conclusión, ¿no? Sí. Y verá a quién es, pues eso sacará su propia conclusión, lo dejamos aquí. Luego también hemos hecho un trabajo de investigación sobre las Ferias del Libro Anarquista, en las que, pues eso, que la proliferación que hay de en los últimos años de Ferias del Libro Anarquista en el Estado español, que casi prácticamente contamos una por mes, uh -huh. casi hay un calendario completo de, de una por mes en toda la sí. geografía de, del Estado español, pues nada, hemos realizado un pequeño trabajo de investigación, con aportaciones de los compañeros de las diversas ferias. Y, y bueno y básicamente esto es lo más importante. luego por ahí si sí hay alguna otra cosilla, luego pues las típicas secciones fijas de, de las reseñas literarias y de boletines y mm. luego lo que la gran sección. De humor, el LSD, lo que para algunos es realmente la revista, ¿no? Que nos dice mucho, no, no, para mí el complemento es el resto, yo a lo menos pillo por el LSD. Es que está claro. A ver, que pasaron esas cosas. Y bueno, y básicamente, pues eso, 200 más de 120 páginas, de todo un poco. Oye, tú te las has leído todas. ¿Yo? Pues sí, y varias veces, por desgracia, porque este no me he hecho las correcciones. Sí. Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, Majo, pues muchísimas gracias por haberte pasado por la Casa de la Bomba esta tarde a presentar el Quincha Tusena del número 40, 25 aniversario, nada menos. Felicidades. Nada, muchas gracias, muchas gracias a vosotras por invitarnos y por habernos hecho pasar este rato tan agradable y así la verdad que en este ambiente tan relajado distendido la verdad que a uno hasta parece que habla bien y todo ¿no? y eso que no se puede fumar oye Luis, que no te creas que me olvide ¿eh? que tú también muchas gracias por venirte al programa Jolín. de nada, a ti invitarme ¿no? bueno pues eso que muchísimas gracias por escucharnos las y los que estáis al otro lado y nos oímos otra semana, venga un besito y que vaya guay, chao A todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente más de lo debido. fracking? La fractura hidráulica es una técnica de extracción de gas no convencional. ¿Por qué es perjudicial? La experiencia en Estados Unidos nos demuestra que los ríos y suministros de agua potable quedan contaminados tras la utilización de esta técnica, provocando el aumento de cánceres, el envenenamiento de la tierra y el ganado. Ahora, el fracking quiere desembarcar aquí. Organicémonos contra el fracking. Acuda a la manifestación el día 18 de mayo a las 6 en la Plaza del Cid, Para más información, factura hidráulica no.info